Bueno, la verdad que un gustazo recibirlo a Plinio Arruda Sampaio Jr. desde allá, desde Brasil. ¿Cómo andás, Plinio? Buenos días, Ángeles. El gusto es todo mío hablar con Radio Centenario. Bueno, estábamos mirando que eh, Lula ya va en viaje rumbo a los Estados Unidos. Sí, un, un viaje importante para Lula, sí. porque la estabilidad del gobierno... gobierno Lula depende mucho del apoyo de los americanos porque lo, los militares brasileños obedecen de hecho a los americanos entonces yo creo que este es una, un viaje bien importante para Lula eh, en un momento en que tiene una gran actividad internacional, él mismo ha publicado <coughs> en estas últimas horas que recibió a una alta autoridad del gobierno francés que volvió a invitar él a Macron para que vaya a Brasil, que Francia lo invitó para que vuelva él a visitar Bra eh, eh, Francia. Eh, gran actividad internacional, se lo ve. Eh, muy contento además, eh, subiendo al avión, dejando al presidente que lo va a suplantar mientras él no esté, no sé por cuánto tiempo se fue. Sí, yo tam, tam, también sé exactamente por cuánto tiempo el vicepresidente es Geraldo Alckmin, sí. que es un hombre del PSDB, antiguo enemigo histórico del PT, pero ahora neo-aliado. Y es un hombre que yo creo que se va a comportar bien, por lo menos en el momento. Sí. Eh, eh, Es, es curioso lo que está pasando aquí, Ángeles, porque el apoyo internacional es fundamental para que Lula consiga hacer algunas políticas sin, la, sin, sin eh, este apoyo no serían posibles. Por ejemplo, ya mencioné la, el problema militar, pero también el problema ambiental y el problema del, de la... digamos de la regulación de la depredación de la Amazonía que es lo que los, los gringos quieren claro. sin el apoyo internacional Lula por increíble que parezca no tiene fuerza para movilizar el estado brasileño para que se presenten las fronteras eh, de los long, del estado de la del de Brasil entonces yo creo que por ahí va Lula él siempre se dio muy bien en estas giros internacional entonces yo creo que esto es lo que, lo que va a empezar ahora Claro, eh, vos decías muy bien eh, la importancia en particular que tiene Estados Unidos ¿no? eh, para Brasil y para el gobierno de Lula en este momento eh, ¿qué, ¿qué te parece que va a buscar ¿Y qué te parece que podrá el gobierno de Estados Unidos estar interesado en, en presentarle a Brasil? Mira, lo que yo creo que lo, lo, lo principal que, que Lula va a buscar en Estados Unidos es apoyo político para la estabilidad política. Y eso yo creo que sí lo va a lograr porque Biden también combate la extrema derecha burguesa y en esto son aliados yo creo que estratégicos. Pero claro que los gringos nunca dan nada de gras, ¿no? claro. sin trueco, sin cambio. Yo creo que lo que los americanos van a pedir es buscar eh, re, eh, garantizar la, la lealtad económica de Brasil. Y en e esta agenda, yo creo que sí el tema es más delicado, porque hay una competencia fuerte con China, con, con Unión Europea. Y yo creo que Lula va a buscar una posición, digamos, de no comprometimiento total con los americanos, como es la historia brasileña. Pero claro. esto hay que ver, ¿no? Porque uno hace en el gobierno lo que puede y, no, ni, y casi nunca lo que quiere. Sí. En Estados Unidos se preparan para esta visita. Incluso habló eh, la secretaria de prensa de la Casa Blanca anunciando que... que va a ser mañana viernes, que lo va a recibir, Biden a, a Lula, y ella dijo, durante la reunión en la Casa Blanca, los dos presidentes discutirán el apoyo inquebrantable de Estados Unidos a la democracia de Brasil, y cómo los dos países pueden continuar trabajando juntos para promover la inclusión y los valores democráticos en la región y en todo el mundo, especialmente antes de la cumbre por la democracia de marzo de 2023, que seguramente Estados Unidos tiene algunas fichas puestas, ¿no?, en esta cumbre por la democracia. Sí, hay que, la, la verdad es que Estados Unidos tiene una, una política muy bruta con América Latina, sí. ¿no? Y eso ya no está funcionando tanto porque el mundo está más complejo Está China, están los europeos con una postura un poquito más, con una necesidad de tener una postura un poquito más autónoma. Entonces yo tampoco sé qué es lo que los, los americanos van a presentar, okay. ¿no? y quedo muy curioso con esto. Pero la verdad es que para Brasil no le conviene un alineamiento eh, directo y total con los americanos. Lo que más conviene es buscar el máximo de autonomía y, y buscar también una política de mayor eh, independencia en relación al liberalismo. Porque la verdad es que el mundo se está desglobalizando. Entonces es necesario que los países tengan mayor autonomía de política económica. Y esto todo yo creo que ya es mucho para la agenda de Biden. No, no sé hasta dónde van a llegar... Estoy curioso para ver lo, lo, lo, que es claro. lo que van a lograr, pero la verdad es que los americanos están preocupados. Todas las veces que los países latinoamericanos empiezan a conversar sin llamar los gringos, ellos quedan preocupados ¿no? y van a hacer algún tipo de, de, moviliz de movilización para neutralizar esta mayor autonomía, por menor que ella sea. Yo creo que es más o menos por ahí que va la, la, el interés de los americanos aquí. Bueno, y yendo a la interna de Brasil, eh, ¿qué, ¿qué es ese capítulo que se ha abierto de Lula con el Banco Central? ¿Qué está pasando en cuanto a las definiciones y al papel del Banco Central? Aquí, Ángeles, volvemos a, la, a lo que había dicho. Una cosa es lo que uno quiere hacer y la otra cosa es lo que puede hacer. Puede hacer lo que tiene fuerza para hacer eh, y en política económica Brasil tiene dos problemas porque la base de la política económica es la política monetaria y la política fiscal y el gobierno, el estado brasileño no tiene autonomía para hacer ni una ni otra la política monetaria está neutralizada por lo que los neoliberales llaman Ángeles, de autonomía independencia del banco central Pero independencia del pueblo, independencia de la política, porque son totalmente dependientes del, del capital y de la gran banca. Entonces, Lula está tratando de ver si resgata alguna, algún poder de hacer política monetaria. Y lo mismo es lo que está pasando en el Parlamento. ¿no? Lula busca una mayor algún grado de flexibilidad. en la política fiscal que está totalmente rigidecida por lo que ellos llaman de ley del techo de gasto que coloca un límite a los gastos públicos no los gastos con pago de interés de la deuda pública, nada más los gastos con políticas públicas y yo creo que es por ahí que anda Lula, pero eh, hace entonces una campaña de digamos de, de, de denuncia del disparate que es la independencia del Banco Central. Pero hay que ver hasta dónde llega, Ángeles, porque sí. la verdad es que cuando se votó la independencia del Banco Central en el gobierno Bolsonaro, los diputados del PT votaron juntos. Sí. Entonces es una muy difícil ahora que, claro. que, que se revogue esto. Claro, pero queda bien hacer los anuncios, ¿no? Porque que, va, po va poniéndolo como imagen de un gobierno... que va contra la corriente, digamos. Sí, y principalmente, eh, yo creo que él tiene dos jugadas aquí. Una es buscar desgastar el presidente para ver, ver si pone un nombre suyo. Entonces, con eso se mantiene la autonomía formal, pero Lula tendría alguna capacidad de articular la política monetaria con la política fiscal, que quieren hacer un poquito menos dura. Uh -huh. Y la otra es... Que si no logra garantizar la renuncia del actual uh, presidente, si, si las cosas van mal, él va a poner toda la culpa en el presidente del Banco Central, que fue nombrado ah, por Bolsonaro. Entonces claro. hay un poco de politicaje bien, digamos, pequeño en esto. Politiquería. ¿Cómo le decimos? Politiquería. Ahí está. Aquí nosotros llamamos de politicar. Está muy bien, está muy bien. Eh, Plinio, y hay una tendencia, los bancos centrales son cada vez más visibles y, y tienen cada vez más potestades, mandan más, ¿no? Eh, que antes, si uno lo compara con hace 20 años, los bancos centrales han como crecido en, en su papel. Sin duda alguna, ¿no? El, el, estamos viviendo el capitalismo ...de la era del capital financiero a toda potencia. Entonces, quien manda en la moneda es el que es, es realmente el que manda. Entonces, Lula tiene razón. La tasa de interés brasileña real queda alrededor del 6% al año. Es la mayor del mundo, o una de las mayores. Es posible que Turquía sea mayor, pero es muy fuerte, muy grande. Y esto inviabiliza cualquier política... de crecimiento, cualquier política de generación de empleos entonces sí, eh, que es un disparate la tasa de interés que pagamos, pero no creo que la va a cambiar con discursos en, en salones no esto se cambia como bien sabes Ángeles, con la gente en la calle haciendo una otra agenda para el país y entonces yo creo que esto es un poco un pataleo de Lula para justificar eh, el fracaso que vendrá más adelante. Claro. Eh, ¿Se puede decir que en el mismo paquete este podemos poner el tratamiento que él le dio a la privatización de Electrobras? Porque esta semana, que ya estaba por irse a Estados Unidos, pero salió a hablar sobre la privatización de Electrobras, que dijo que fue una maniobra maquiavélica. Eh, ¿Él descarta que el Estado vuelva a... A tener el control de la empresa que tiene que comprar no dice que no no lo va a hacer pero va a pedir revisión del contrato ahí sí yo creo que es una cosa un poco diferente porque electrobras no es un pilar estratégico del neoliberalismo es un negocio no la privatización de electrobras nosotros llegamos a, a comentarla brevemente sí. aquí en nuestro programa fue muy mal hecha aún los neoliberales bien babones eh, criticaron la forma como fue hecha la, electro, la privatización de Electrobras, que fue un negocio muy, muy, digamos, oscuro. Entonces, en, en esto, bueno, además, Electrobras tiene un sindicato muy fuerte Ajá. y muy combativo. Entonces, en, la, en el caso de Electrobras, no es imposible que el gobierno logre Por lo menos revisar los términos de la privatización. ¿Por qué? Porque Electrobras es estratégica para regular los precios de energía y la generación de energía en Brasil. Entonces, es una empresa que realmente debería ser pública. Entonces, en este frente, yo creo que Lula no hace solo juego de escena, no, no es solo teatro. Yo creo que él en serio quiere revisar. La, eh, la privatización de Electrobras Y fue tan mal hecha Que no creo que sea una tarea imposible Bien eh, La economía en Brasil eh, Para la gente Que vive de su trabajo Para los que cobran pensiones eh, Para el pueblo eh, ¿Ha mostrado alguna señal Después de la asunción del gobierno? Bueno Ángeles La verdad es que estamos muy no, Apenas un mes Y, sí. y el gobierno mal colocó las manos en las, en las riendas del caballo, ¿no? Mal sí. asumió el gobierno. Sí. Entonces yo creo que es muy temprano para, para cualquier efecto uh, concreto en la vida del pueblo. Yo creo que no, la situación de la economía es una situación de estagnación e inflación elevada. La inflación no está descontrolada, está alrededor del 6%, que no es mucho, pero es mucho para el mercado. No es mucho para, para la gente Si sí, se, se, se, se garantiza Una política de reajuste del salario Lo que todavía no está garantizado Entonces es un panorama por mientras seguimos En, el mis en las mismas tendencias del gobierno Bolsonaro Muy bien Pasando al, al otro tema el, lo, el proceso que se ha ido dando Después de de aquellos hechos que sucedieron allí, una azonada, se puede decir, en la esplanada de los ministerios, hubo algunas detenciones en estos días, por lo menos el, el jefe de operaciones de la policía militar del Distrito Federal fue detenido hace algunos días. Sí, Ángeles, aquí hay mucha movimentación y muchas detenciones, yo creo que son más de 1.500 presos, pero por mientras... hay solo un pescado un poquito mayor, no digo grande, pero un pescado mediano preso, que es el exministro de la justicia de Bolsonaro, que aunque haya sido exministro, no es un nombre de ninguna expresión política mayor. Pero los generales y los empresarios que fueron los que organizaron y los que financiaron la operación, de estos no hay ninguno de alto grado. Entonces, por mientras seguimos el ritmo brasileño, que es se ponen los chiquitos y se deja libre los grandotes. Claro, como siempre. Como siempre, como siempre. En esto, por mientras no cambió. Y para ser sincero, volvemos a una cosa que, que repito siempre. No creo que, que el Estado brasileño tenga fuerza para prender los grandotes. si no hay pueblo en las calles y no hay pueblo en las calles entonces yo creo que no no no es que a Lula no le gustaría prender unos generales es que no tiene fuerza para hacerlo Muy bien, por último por lo menos de nuestra parte eh, sobre el tema de los Yanomami eh, ¿es cierto que empezó el desmantelamiento de la minería en el territorio de ellos? ¿es cierto que el gobierno inició sí, es, ese desmantelamiento? Sí uh -huh. Yo creo que sí, que esto es una noticia eh, real. Esto tiene mucho a ver con, con la visita de Lula a Estados Unidos, ¿no? porque él tiene que mostrar trabajo en el frente ambiental, en la frente ambiental. Y entonces sí, y la manera como se logró este desmantelamiento fue tan simples que muestra que no se hizo eso antes porque no había voluntad política. Porque la, tom, el gobierno tomó en realidad dos medidas, que es prohibir el tráfico por el río, por los ríos y por por, por aire. Y con esto eh, ahogas los garimperos, porque ellos no tienen capacidad de, de ni de sacar el oro y ni de hacer llegar la comida y la asistencia de médica. Y con esto quedan estrangulados. Entonces sí y se nota hay imágenes muy fuertes. De, de los garimpeiros saliendo del garimpo hay que dejar claro que la gente que está allá es una gente miserable pobre sí. desesperada no es er, el, el, el ser garimpero es uno de los peores empleos posibles en Brasil lo, lo que todavía no se no se sabe si es si el gobierno tomó medidas para uh, punir Los jefes, los, los patrones de los garimpeiros, estos todavía quedan sueltos. Muy bien. Bueno, Plinio, no sé si quieres agregar algo Pero, más. Pero Ángeles, solo, no solo un detalle para sí. que tengamos la dimensión del problema. ¿no? La, la, la estimativa es que existan más o menos 20.000 garimpeiros en las tierras indígenas. Esto da la dimensión del descalabro total que fue el gobierno Bolsonaro. Sí, sí, sí. ¿Y te parece que puedan resistirse a irse de la zona? ¿Que pueda haber alguna pelea por ese lado? Yo creo que no, porque no tienen la menor condición. Ellos trabajan en condición casi de, de esclavitud. Claro. Porque quedan totalmente aislados. Entonces, ellos dependen de las barcas y de los aviones que llegan con. para sacar el oro y para traer la comida. O sea que son muy, muy vulnerables. Claro. No tienen la menor condición de permanecer ahí sin el apoyo externo. Los grandes no están ahí, los que se aprovechan de eso no están ahí. Es que existen los patrones y los empleados. Los sí. que están ahí son los empleados, son Exacto. unos miserables, unos desesperados. Y la realidad es que el gobierno tendría que hacer una política social para... absorberlos en otro sector, porque exacto. imagínate, ahora llegan 20.000 garimpeiros miserables en la capital de Joraima, va a ser un, un problema claro. social ahí claro. ¿no? entonces la manera de acabar con eso, sí, exacto la manera de acabar los garimpeiros para hacer una imagen son el efecto, no la causa sí. no sí, sí, sí. hay que agarrar los, los, los patrones Y esto sí ya es gente más poderosa y en estas todavía no se notó la mano fuerte del Estado. No están en ese territorio, además. No están en el territorio. Estos está. viven en, en Sao Paulo, en Río de Janeiro, estos están en otro lugar. Sí, sí, está muy claro. Plinio, muchísimas gracias, como siempre. ¿eh? No, yo, yo siempre un gusto hacer nuestra conversa sobre Brasil y yo soy yo que agradezco mucho La, la, el panorama que ustedes dan siempre y la importancia que dan a Brasil. Fuerte un abrazo, abrazo grande, un saludo. Saludos, Ángeles. Chao, chao.